Hugo Covarrubia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los saludamos desde v i e t m a en Radio Encuentro y en NTV, el canal de televisión digital abierta acá de v i e t m a Walter y Sofía, buen día. Muy buenos días a ambos. Este, un gusto. Estaba tratando de hacer un poquito de síntesis en este tiempo, ¿no? Este, y pensaba,、eh, ¿no?, los logros que fue logrando y usted fue acompañando a Dinahuapi en aquellos logros cuando me acuerdo que se pedía, se lograba el municipio y demás, ¿o no? Sí, fue así, desde la comisión de fomento que me inicié en el año 96. El 2 de marzo, para ser más preciso, este, comenzamos a trabajar, digamos, y Dinahua Piera había sido, hace, habían c cinco comisionados que habían, habían estado antes que yo, y fueron creando las condiciones, digamos, del l oteo y todas esas cosas, y se hizo la primera escuela primaria,、eh, y bueno, ahí comenzó mi trayectoria, y bueno, logramos, tuvimos logros importantes porque logramos. Este, a través de la gestión entre el gobierno, la construcción de un polideportivo, este, una sala de primeros auxilios, una subcomisaría,、eh, y así fuimos creciendo, el juzgado de paz.、Eh, y bueno, a través del tiempo y de las gestiones, con los dos gobiernos del doctor Pablo Verán y de Miguel s a i n fuimos afianzando y acompañando el crecimiento de la localidad, que bueno, no ha parado de crecer, este, en la época que yo me inicié, é r a m o s alrededor de 800, después. Cuando yo me retiré en el 2009 ya éramos más de 3.000 y ahora somos más de 7.000. Entonces ha sido constante el crecimiento, y, y bueno,、eh, eso cuando me vinieron un grupo muy importante de vecinos a convocarme nuevamente, después de mucho tiempo de no haber estado en política, este, decidí si ellos acompañaban. Y no tener ninguna persona política que fue el pedido mío dentro del grupo de que, que、uh -huh. la lista nuestra que nos íbamos a presentar, se hizo así y bueno, y la gente creyó nuestra propuesta. y Hoy, el 10 de diciembre, iremos a asumir este, otra vez como intendente. Ahora, Hugo, lo escucho y digo. En el relato,、eh, todo lo que se fue generando fue gestión política. Usted acompañó esa gestión política para Dinahuapi y de repente usted decide retirarse. ¿Qué fue lo que en ese momento le genera retirarse de la política al punto tal de pedir hoy que quien lo acompañe por lo menos no tenga este,、eh, una cuestión ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que a usted le ocurre? ¿Por qué se retira de, de, de hacer política cuando se había generado tanto con política? No,、eh, no me retiro, me retiran. n <ríe> A través del voto popular. Claro, pero ahí usted decide no hacer más nada. No, exactamente, me fui a mi casa.、Uh -huh. y me dediqué a mi familia, que hacía muchísimo tiempo que no le, le prestaba atención a medias. Y bueno, entonces este,、eh, tuve un, un tiempo muy lindo de ver el crecimiento、ah. de, de mi nieto y todas esas cosas, de tener más cerca a mis hijos. Y bueno, fue eso lo que sucedió. Y bueno, pero como fue, eh, eh, fue una. Para mí fue una, una satisfacción, una sorpresa, de que muchísimos vecinos, a, a través del tiempo, hace más de dos o tres años, me decían: este, Me dicen a mí, negro, tienes que volver. Y, y bueno, y se hizo cada vez más insistente, hasta que realmente se juntó un grupo de vecinos muy importante. Este, y, y bueno, me convencieron y, y bueno, y acá estoy de vuelta, o sea, porque tengo la experiencia necesaria para. Para seguir este, gestionando y usando los dineros municipales,、eh, digamos, de la manera más adecuada, que es el dinero del vecino que debo volver al pueblo. No lo veo de otra manera, o sea, no, achicar planta política, este, optimizar el recurso que hoy en día es más escaso que nunca, ¿no? Uh -huh. eh, acá en Vietnam se leyó su victoria como que、eh, había sido un batacazo porque como que había un oficialismo y alguien como que sorprendió. Y a otros dicen: No, bueno, hay que reconocer que Don Hugo hace tiempo que es conocido ahí en Dinahuapi y por eso también lo acompaña. A usted le sorprendió el resultado, incluso se habló acá, le cuento en Vietnam, de que había sido una derrota para la gobernadora y a l g u n o s animó a decir que era una victoria para ver el TINEC. ¿Hay algo de eso también? Eh, bueno, eso es los, los corrillos políticos, los d i m i s y diretes que siempre ocurren en estas situaciones. Pero yo tengo una sola cosa en clara y la tuve siempre. Nosotros debemos trabajar para nuestros vecinos. Si nos pusieron en un lugar determinado, hay que trabajar para ellos. Y de la mejor manera que lo podemos hacer es optimizando el recurso económico. Este, porque, por ejemplo, acá hace poco tiempo, el aniversario de i n a v a o p i s el 25 de noviembre, Y bueno, se hizo una fiesta fantástica, fenómena,、eh, duró una tarde preciosa, pero se gastaron 6 millones de pesos.、Uh -huh. s í、eh, En una localidad este, chica como es la nuestra, y donde la sala de primeros auxilios tiene serias falencias, este, creo que yo, yo personalmente hubiera priorizado. La sala de aportar todo lo que pudiera para la sala de primeros auxilios, por ejemplo, o la biblioteca, o, o, o lo que refiere a la sociedad, porque años atrás, cuando yo desempeñaba el cargo como comisionado,、uh -huh. en, poca, en los dos años y pico que estuve como intendente, el aniversario en Dinagopi lo festejábamos inaugurando una obra:、uh -huh. Digamos, llámese、eh, registro civil, llámese el salón de usos múltiples, una biblioteca. Y si no, lo que habíamos logrado a través de las gestiones provinciales ante el gobierno de la provincia para lograr una escuela más. Entonces, hace, desde el 2009 hay una escuela que se empezó a construir y en la época de la ceniza del volcán Puyehue, acá que fue muy problemática, menos se suspendió, se quedó esa obra detenida y hasta el día de hoy no se hizo absolutamente más nada. Entonces, creo. Que la persona que está a cargo de, de, de la conducción de una localidad tiene que trabajar de esa manera. Me parece a mí, estoy convencido, que hay que trabajar, trabajar y trabajar, como lo manifesté i en muchas oportunidades, digamos, en la campaña política.、Eh, y eso es, no, para mí, creo que primero está el vecino. Y después los acuerdos políticos, todas las roscas políticas que se, se manifiestan a diario en, en, en mi localidad, en la provincia, en el país, entonces creo que、eh, tenemos que ir por ese lado. Y quizás por ese lado fue que la gente entendió y me dio la oportunidad nuevamente a partir del 10 de diciembre de estar ahí a cargo de la intendencia. Otra de las fotos del fin de semana que deja es、eh, que de repente en los títulos estaba esto de que el radicalismo ganaba municipios. ¿Y qué, qué considera que debería leer el radicalismo de la provincia con su victoria ahí en Dinahuapi? No, la lectura para mí, que digamos, este, no soy, soy radical, ¿sí? porque mi padre era radical, es como una herencia, ¿sí? este, ver la política de la parte social, ver la política de la parte de la necesidad de la gente. Después t a n t o lo demás, porque uno cuando va a una convención. Se dicen propuestas, se grita, se discute, pero se terminó la convención y parece que nos olvidamos de los compromisos que tenemos con el ciudadano común. Entonces, creo, desde mi punto de vista, que el radicalismo, si comienza a surgir, es a través del trabajo hacia los demás, no el trabajo para, digamos, para un determinado grupo o castas políticas. Entonces, en función de eso, creo que si el radicalismo hace eso, creo que vamos a volver. Este, más o menos a estar、eh, en, en condiciones de que el ciudadano común crea en esa idea política que tiene el radicalismo, y a partir iremos a sufrir porque、eh, tocamos fondo y fondo es fondo. Entonces,、eh, creo yo que es la única manera de revertir desde el r i c a l i s m o esa situación, ¿no? Hugo, gracias por estos minutos. Saludarlo desde acá, desde v i e t m a Si llega a andar por la capital, invitarlo acá a nuestro canal, a nuestra radio comunitaria acá de la ciudad. Y bueno, estaremos en contacto. Y queríamos un poquito charlar, contar de su historia y destacar esto que fue una de las postales de este fin de semana en nuestra provincia. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Hugo Covarrubia, inter...